...al programa La Glorieta de este lunes 23 de noviembre... ...primer día de una semana marcada por ese Día Internacional... ...contra la violencia de género que se va a celebrar el 25... ...con numerosas actividades... ...el Ayuntamiento ha preparado diferentes actos... ...adaptados por la pandemia para seguir concienciando a la ciudadanía para que no baje la guardia a la hora de erradicar esta otra, otra pandemia, la violencia contra la mujer. La iluminación del Molirreal, Real, la lectura del manifiesto, la concentración convocada por la coordinadora feminista, así como jornadas y talleres centran el programa para eliminar cualquier tipo de violencia sobre la mujer. Escuchamos al alcalde de la ciudad, Carlos González. Esta semana es muy importante porque toda la actividad que se genera alrededor del Día Internacional contra la violencia de género contribuye a la visibilización y a la sensibilización que son factores claves para frenar esta lacra. Desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad, hemos preparado distintos actos que inciden en esa idea de sensibilización contra esta locura criminal, que van desde talleres hasta jornadas de debate y desde luego la lectura del manifiesto y participar, sumarnos e implicarnos en la concentración convocada por la Coordinadora Feminista en la Plaza de Vice. En definitiva, la lucha contra las agresiones machistas es una tarea de todos. Requiere un esfuerzo colectivo en el que se tiene que implicar toda la sociedad. Y del mismo modo que en la lucha contra el coronavirus, pido a todos los ilicitanos y ilicitanas que no bajemos la guardia contra la violencia de género, que es uno de los principales y más graves problemas que padece nuestra sociedad. Y frente al cual tenemos que unirnos todos para conseguir su erradicación. También esta semana abordaremos la ley CELA, la reforma educativa aprobada con bronca en el Congreso y sin consenso alguno entre los partidos políticos con representación parlamentaria. El Partido Popular ya ha emprendido una campaña de recogida de firmas para defender el castellano como lengua vehicular en educación y por la libertad de los padres para elegir el centro donde quieren pues, educar a sus hijos en Elche. Además, los populares han emprendido otra campaña de recogida de firmas contra los carriles bici de Juan Carlos I y José María Buc, Además, el debate sobre los presupuestos municipales ya ha comenzado en Elche al presentarlos el equipo de gobierno la pasada semana ante el Consejo Social. Los populares temen que queden en papel mojado por el bajo nivel de ejecución presupuestaria ...que arrastra el equipo de gobierno... ...también esta semana veremos las consecuencias... ...de lo ocurrido el pasado viernes en el Ayuntamiento... ...la oposición en bloque... ...ya lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día... ...excepto el Edil no ha escrito... ...plantó al equipo de gobierno... ...acordaron no acudir al Pleno Extraordinario... ...que solicitaron ellos y por tanto el alcalde tuvo que suspenderlo. El hecho de haberlo convocado un día después de que terminase el plazo en el Congreso de los Diputados para presentar las enmiendas motivó ese enfado de la oposición, sobre todo del Partido Popular, cuyo portavoz acusó al alcalde de cacique, y el alcalde le respondió que de haber celebrado el Pleno se hubiera logrado esa unanimidad política que querían, reclamada por los populares para enmendar los presupuestos generales del Estado con el fin de incluir más dinero para el Che pero insistió el alcalde que aunque haya terminado el plazo para presentar enmiendas en el Congreso, aún queda tiempo para presentarlas en el Senado. Como ven, en el ámbito local también las relaciones de la oposición con el Gobierno se tensan. Son temas que abordaremos en esta semana, la última del mes y la previa al Pleno Ordinario del lunes. Hoy en nuestra ronda de noticias hablaremos de la evolución de los contagios de los 40 brotes detectados en la Comunidad Valenciana. En esta última jornada se ha registrado uno de ellos en Elche. ...con cuatro casos positivos y de ámbito educativo... ...además en la página de sucesos abordaremos... ...esa operación policial llevada a cabo... ...contra el tráfico de drogas al menudeo... ...y que ah, se ha resuelto con la detención de un hombre... ...con antecedentes policiales que distribuía... De cantidades de SPIT en Elche... ...y otros municipios de la provincia... ...lo hacía desplazándose a los domicilios o bien intercambiando las sustancias en tiendas y establecimientos públicos. La Policía Nacional en los registros se ha incautado de 1.200 pastillas de éxtasis, anfetaminas y otro tipo de sustancias, así como más de 2.000 euros en efectivo. La ronda de noticias llegará hoy sobre las 10 y 20, tras la tertulia deportiva, donde Paco Gómez y José Antonio González nos contarán el último partido disputado por el Elche con empate a 1. Hoy, en unos minutos tras la selección musical, hablaremos de la Navidad, que aunque no lo parezca, se acerca. Comienzan los preparativos en la ciudad y la Asociación de Belenistas se afana por seguir ofreciéndonos la gran belleza de sus trabajos. A las nueve y cuarto entrevistaremos al presidente de la Asociación de Belenistas por la reapertura del Museo de la Casa del Belén y a las diez y media acabaremos el programa con la entrevista política al concejal no ha escrito Eduardo García Antiveros. Como siempre, comenzamos con esa selección de canciones. Ayer domingo fue el Día Internacional de la Música y no es difícil escoger las mejores melodías para que disfruten. Pau Casal nos regaló un auténtico himno de paz, el Cándal Soseis pero esta vez lo vamos a escuchar con, la voz, con las voces de Silvia Pérez y de Raúl Fernández. Zo so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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan diez minutos de las nueve de la mañana y continuamos con más música. El cantante y compositor español Pascual Cantero, responsable del proyecto Muerdo, nos presenta esta canción, Yo pisaré las calles nuevamente.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 Sandre del desierto, calcinante. Llevo caren un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron a... ...pues este es el proyecto actual de muerdo... ...que nada tiene que ver con un clásico del pop... ...la isla bonita de la diva Madonna... 4. Teleelch Radio Marca. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar. ...con todas las medidas de seguridad... ...la mejor y variada gastronomía de nuestra zona... ...cocina de mercado y productos frescos... ...de la Bahía de Santa Pola... ...prueba nuestros arroces o costra... ...con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges... ...vuelve a disfrutar de los viernes y sábados... ...en el Tardeo de Águila Bar... ...bares para vivirlos... ...síguenos en las redes sociales... ...queremos una ciudad más limpia... ...consigámoslo entre todos...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 Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elch trabajamos por una Elch Mesnet. 101.4 Tele Radio Marca. Pues no nos hemos equivocado de días. ...es el villancico de los peces en el río... ...que lo hemos escogido... ...para la banda sonora de la primera entrevista programada... ...para este lunes 23 de noviembre... ...porque los peces en el río... ...es el villancico escogido... ...por la Asociación de Belenistas de Elche... ...para que sea pues su verdadero himno... ...y por eso nosotros hoy tenemos aquí... ...en los estudios de Teleelche Radio Marca... ...a su presidente José Pérez... ...a quien damos la bienvenida... Hola, muy buenos, buenos días, días, José. Buenos días. Y le acompaña el vicepresidente de la asociación, Francisco Aguilader. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, pues los peces en el río, este villancico, eh, José, ¿por qué es el villancico de la asociación? Bueno, pues es un villancico muy popular, muy conocido, y desde el principio, desde hace muchísimo tiempo, pues se escogió este como, eh, diríamos, como algo muy muy querido por nosotros, escogió el, el Los Peces de arriba y sigue funcionando. Es, es, cantamos otros, tenemos otros villancicos, pero como este, de momento ninguno. No hay ninguno. ¿Y, y se pone mucho a menudo? ¿Por qué? ¿Porque lo, lo necesitáis escuchar, Paco? No, vale, pones música de fondo eh, cuando estás trabajando y claro, en un local como tenemos ahí en Carrús, en la sede, que es una nave grande y pues lo pones de fondo y al final mm, te motivas, ¿no? Es un sentimiento ya de Navidad. Pues por lo que veo, esta música os, eh, os encanta, al igual que el resto de villancicos populares, mm, es lo sí. que más os gusta, y de hecho, vuestro pregón, casi todas las actividades también van eh, unidas a conciertos con niños, eh, donde se interpretan villancicos muy populares. Exacto. Pero no vamos a hablar en estos momentos de los villancicos, sino del trabajo que hacéis ahí, donde ha dicho Paco, donde estáis, en el polígono de, de Carrús, Carrús, donde está vuestra sede. Uh -huh. Allí tenéis, mm, bueno, pues eh, meses y meses de trabajo acumulado durante muchos años. Uh -huh. La asociación lleva 33 años, pero en el polígono de Carrús, ¿cuánto tiempo lleváis? Bueno, en el Carrús llevaremos aproximadamente unos 10 años, sí. una cosa de esa, sí. Porque antes hemos pasado por muchos sitios, es decir, uh -huh. desde los bajos de lo que es el Sabadell de la calle Antonio Machado, ...después pasando por unos bajos al lado de la iglesia de San Juan... ...también y tal además, hasta llegar a, a, allá a Carrús... ...donde nos cedió el ayuntamiento... ...el alcalde que estaba entonces, Diego Macía... ...nos cedió una nave y aquella nave seguimos... ...renovamos año, tra año tras año el contrato para escontar allí... ...y allí estamos, estamos muy bien... ...porque la nave es muy grande... ...y entonces de alguna manera allí se puede trabajar... ...y sobre todo almacenar... Es. Ahí tenemos dos cosas buenas. Por un lado, almacenamos, porque el Belén tiene, um, ocupa mucho volumen. Aunque no ocupe peso, las piezas son muy grandes y eso es difícil de almacenar. Y por otro lado, lo que tiene también de bueno es que allí podemos reproducir a tamaño real, porque es muy grande, las dimensiones y el Belén que va a ir después a la Glorieta. Ah, claro. Entonces, lo, lo trabajamos ahí tal cual y después sí que nos tenemos que someter a unas medidas de un montacargas, pero bueno, por piezas lo podemos traer y trasladar y montar esto, y nos cuesta muchísimo menos. Por, lo que, por lo que has comentado, eh, fue un trasiego de sedes hasta sí, sí, llegar sí, sí, sí, a, sí, sí. a la que necesitabais, porque sí, necesitáis sí, sí, espacio sí. para el almacenamiento. Inició... Pero hasta, hasta sí. que se llegó al polígono de, de Carrús, ¿quién nos apoyaba? ¿el ayuntamiento o, u otras entidades? Bueno, en un principio el Belén surgió en la parroquia de San Atángelo y allí pienso que el apoyo era muy poco, prácticamente nulo, solo que sí que tenían una, un local que les dejó el párroco, entonces don José Luis Riquelme, y en ella empezaron a trabajar y ahí estuvieron trabajando bien. Y después ya cuando pasaron pues, a los bajos de Antonio Machado, lo que es el... El, el sabadell ya, pues ya encontrar, empezaron a encontrar algún pequeño, alguna pequeña ayuda y después ya sí, en San Juan ya teníamos una ayuda del ayuntamiento que, como anécdota diría, que prácticamente se nos gastaba en pagar el alquiler del local, mm. se nos uh -huh. iba todo en pagar el alquiler hasta que después nos pasaron aquella nave. Y aquella nave fue para nosotros, pues bueno, en ese sentido, la salvación. Sí, pero no os quedasteis en la nave, también reclamaste más espacio para exponer vuestras obras de arte. Nosotros hemos hecho aparte lo que es el museo, la casa, museo del Belén, que vamos a ver, que para nosotros es una cosa, es un es una cosa muy bonita y que queremos muchísimo, muchísimo. Es un, porque ahí podemos exponer, aunque el espacio no es muy grande, pero sí que podemos exponer parte de nuestro trabajo para que la gente lo vea, porque hay piezas muy bonitas, hay nacimientos, hay belenes hay dioramas, hay una serie de cosas muy bonitas, y más este año que acabamos de remodelarlo y de reinaugurarlo, y de colocar siete dioramas de Semana Santa preciosos, y de, bueno, con nuevas técnicas remodelar todos los belenes y todos los nacimientos, no iluminación, etcétera. Se ha quedado muy muy muy bonito y y animamos a la gente que lo vaya en este año que tenemos esta Navidad tan atípica. Sería mm. un buen momento para, para intentar visitarlo. ¿eh? Pues, pues realmente el motivo de esta entrevista era esa reapertura de, del Belén. Hay algunos elementos que ha introducido el presidente en esta entrevista y es que lo vais a rein... se ha reinaugurado. ¿Qué significa eso de reinaugurar? Es que estaba cerrado. Bueno, el, el, ha pasado el museo, la Casa Museo de Verano ha pasado por, muchas, por muchos altibajos. En un principio se abrió y estaba muy bien y ha funcionado muy bien, pero después pasó un tiempo que por problemas de personal o por otros problemas, había temporadas que estaba abierto y otras temporadas cerrado. Y claro, el problema de un museo cerrado es que de cara al exterior, yo, nosotros no podemos decir a ninguna asociación de veranistas, le podíamos decir... Venid tenemos... No, si estaba cerrado a veces, muchas veces. Problemas pero de verdad, personal, pero qué personal. Eh, es que ese museo, eh, ¿quién lo gestiona? ¿La lo gestiona, asociación? Lo gestiona o? el ayuntamiento, lo gestiona ah. el ayuntamiento. Entonces había a veces problemas de... Pero ya desde un tiempo a parte el tema está muy solucionado ese y está abierto... ...y esperamos que siga abierto así mucho tiempo... ...entonces porque digo que es una pena no verlo, ¿eh? Ya, pero ¿quién garantiza que esa continuidad de la apertura del museo... ...en esta segunda etapa que comienza? ¿Qué, qué habéis tenido que hacer para garantizar la apertura de, del bueno, museo? Bueno, pues nosotros lo único que hemos tenido que hacer es... ...precisamente la parte que nos correspondía a la que hemos hecho... ...lo hemos dado, diríamos, un baño nuevo... ...lo hemos arreglado muy bonito, muy bonito... Y, y, hemos, y hemos colocado cosas nuevas que no habían y es cierto que la concejalía de fiestas, desde, desde hace mucho tiempo ya, está con nosotros y es la que garantiza que eso va a continuar abierto. Es decir. Los presupuestos están en marcha. Eh, ¿Estáis incluidos en los presupuestos? No, <risa> ¿en el no, no lo sabemos. No lo pues sabemos. conviene mirar la letra pequeña cuando bueno. se presenten, que todavía no se ha presentado sí. la letra pequeña, así el borrador. Y los grandes números. Pero ahora que está mm, reabierto, uh -huh. eh, José Pérez ha indicado o ha invitado a la gente a que vaya a verlo porque habéis tenido tiempo de ampliar las piezas. Uh -huh. Ha señalado que hay siete dioramas de la Semana Santa nuevos uh -huh. y que además habéis incluido técnicas novedosas. ¿Técnicas novedosas para qué? Mira, las técnicas novedosas es que es una cosa como muy curiosa, pero me lo digo... Cualquier belén que montemos, a la hora de colocarlo, de hacerlo, es muy bonito, recién hecho, en poco tiempo, por ejemplo, por el musgo. El musgo mm. verde queda muy bien, pero al cabo de unos días, de un mes, el musgo se seca y el musgo no vale para nada. Mm. Bueno, vale como matas secas, pero sí. nada más. Entonces, lo que, por ejemplo, es recogemos ese musgo, lo pasamos por una batidora de casera, pero bueno, un poco más grande, y fabricamos, mmm, bueno, una especie de... ...de paja una cosa así uh -huh. con el musgo... ...que después inclusive tintamos, o sea teñimos de colores... ...y eso es lo que nos va a servir después para, para montar... ...y se van, lo verán... ...para montar las escenas y montar los suelos de los caminos... ...de los lados de eso, con el mismo musgo que hemos usado... Uh -huh. ...o sea lo reciclamos y lo transformamos en eso... ...aparte hacemos otra cosa que es buscar lo que son... Eh, ...distintos tipos de pinturas unas pinturas que nosotros también nos fabricamos con serrín o con alguna cosa de esta, nos fabricamos y lo reutilizamos también en lo mismo. A todo eso también tenemos que decirle que hemos renovado toda la, la iluminación, va toda en leds, que antes iba con las típicas bombillas, pues ahora la hemos colocado toda en leds. Y bueno, y queda, queda como muy... Muy vistoso y muy original. Bien, pues hay que ir a ver entonces el museo. Vamos a ver dónde está ubicado. Eh, está junto al ayuntamiento, Paco. Dinoslo sí, tú. Eh, el, está, y los horarios. Bueno, está junto a la plaza de, del ayuntamiento, la parte trasera de la plaza ibás. Eh, el horario tiene horario mañana y tarde. Eh, de martes a sí, domingo. De martes a domingo. No, bueno, lunes, no. Sí, los lunes no abren por el tema de. Los lunes no abren. No. Y... Entonces, el. El uh -huh. tema del museo, antes ha comentado a mi compañero Pepe, el tema de los dioramas que habían de, de Semana Santa. Esos dioramas fue un tema pendiente que se nos quedó ah. a raíz de que no se pudo celebrar la Semana Santa. Ah, claro. Entonces el pensamiento era abrir en sí en Semana Santa, pero como estuvimos con el tema de esta pandemia, que esto ha sido lo que nos ha roto a nosotros... Fatal, porque... Pero creo que os ha venido bien lo de la pandemia, ¿no? Porque habéis estado confinados durante mucho tiempo y habréis tenido tiempo, ¿no? No, ¿no? no, no, ¿no? no nosotros hemos empezado este año a trabajar a partir de septiembre o prácticamente, sí. o sea... ¿Que, ¿que, que no os movíais de casa, estabais no, encerrados... Estábamos, estábamos, o sea, como es, era un... En, marzo, enter... en abril, en mayo, en junio, claro. todo el mundo estaba en casa. Entonces claro. no hemos claro. podido hacer nada. Era lo que teníamos hecho de antes, que estaban terminando los dioramas, que no, no se pudo... ...poner en, sí. a la vista de la gente en Semana Santa... ...al no realizarse ningún acto... ...entonces por eso lo hemos dejado ahora montado... ...para que se pueda aprovechar... ...son siete dioramas muy, muy bonitos... ...están en la tercera planta... Uh -huh. y, ...y como decía el presidente... O sea, es un, ...no sé, es una lástima... Pues, eh, ...para mí lo que estáis contando... ...es como un trabajo titánico... ...si no habéis tenido tiempo... Este ...de año? dónde lo habéis sacado para ampliar sí. el museo... ...y reinaugurarlo... ...y de dónde habéis tenido tiempo también... ...para llevar a cabo el Belén de la Glorieta, que ahora hablaremos... ...que la principal novedad es que la gente no va a poder ver el Belén en la Glorieta... ...sino en el Ordo del Chocolater... Uh -huh. ...pero ¿de dónde habéis sacado ese tiempo? Pues en el, el momento que se cerró eh, por el tema de la pandemia y estábamos confinados... ...no subíamos para hacer nada... ...hemos ido limitados por el tema tanto de grupos de trabajo... Claro. ...como por, por horarios con la gente... Y hasta que no nos han dejado, porque como entidad o asociación eh, festera, digamos, o sea, no es una empresa, pues no podíamos reunirnos. O sea, no podíamos hacerlo. El museo se preparó casi todo antes del antes, cierre antes. de la pandemia y estaba todo preparado para Semana Santa. O sea, aquello el, el museo está preparado casi prácticamente desde antes de marzo Estaba terminado y preparado, que fue Bien. lo que hicimos, final de año, primeros de, de uh -huh. este año. Como anécdota, puedo decir que tenemos los carteles de la inauguración de Semana Santa del museo. Bien. Se quedaron los carteles hechos, pero claro, no, a raíz de entonces surgió la pandemia y no pudimos hacerlo. Por eso lo hemos hecho ahora. Pues esos carteles hay que guardarlos porque forman parte de la historia de sí, ese sí, sí, museo. Sí, sí, lo guardamos, lo guardamos. Lo guardamos que, sí. eh, ¿El museo no se quedará pequeño o sí, José? Bueno, el museo no es muy grande, entonces eh, si tuviésemos más espacio tendríamos más, más claro. cosas expuestas, está claro. Pero bueno, no. de momento, si alguien lo quiere ver, es un, es un detalle, es un, vamos a ver, más que detalle, es, un, es una pequeña pieza de lo que nosotros podemos hacer, pero que vale la pena para que la gente lo vea porque le va a gustar muchísimo y bueno, pues sobre todo los niños, yo animo siempre a los, a los abuelos que lleven a los uh -huh. nietos y a los, claro. y a los nietos que lleven a los abuelos sean al revés, para que lo vean, porque les va a gustar. Sí, lleváis 33 años dando premios, fomentando la creatividad del Belén, de los Belénes de todo tipo, bíblicos, mm. monumentales, populares, escolares, etc. Todos, todos. Algo se tiene que notar, ¿la entrada al Museo del Belén es gratuita? Es gratuita. Y el, por la mañana el horario creo que es de diez a una o algo así, o de diez a una y media. Sí. Y por la tarde es dos horas, de seis a ocho o una cosa uh -huh, así. Uh -huh. y, lunes y, festivo, eh, y domingos y festivos por exacto, la mañana. exacto Bien, ese es el horario. Ahora vamos a pasar al Belén de, de La Glorieta, que este mm. año no va a estar en La Glorieta. Eh, ¿Cuándo os comunicaron el, este cambio tan importante? Porque esto habrá... ¿Ha limitado en algo, ha condicionado en algo vuestro Mira, trabajo? Es que ha condicionado mucho la pandemia, a nosotros nos ha condicionado muchísimo. Ya te he dicho que hasta junio por ahí estuvimos confinados cada uno en casa como todo, estaba todo el mundo. Y después entonces, a partir de, del verano y todo eso, es cuando nosotros nos planteamos siempre, estábamos con la idea de poder hacer el Belén. Pero había y ha habido y sigue habiendo una gran incertidumbre. ...si es, hay un cierre perimetral... ...si ahora es así, si ahora es así... ...la semana que viene no sabemos cómo estará... ...si iremos a más, si iremos a menos... ...todo eso ha sido una incertidumbre grande... ...pero aún así nos hemos estado reuniendo y trabajando... ...siempre en grupos reducidos... ...y aprovechando de que tenemos un local muy grande... ...entonces a vista de todas esas cosas... Eh, ...ya nos planteamos que sí que podíamos hacer un Belén... ...tuvimos las reuniones... ...había gente que estaba muy a favor... ...otra gente no tanto, porque ten en cuenta que también hay gente que por, tenemos una edad de riesgo y cosas así, entonces había de todo, pero se decidió el, el hacerlo y la propuesta al ayuntamiento fue, vamos a hacerlo, pero no mmm, decimos dónde. El tema de la glorieta <coughs> surgió que allí a la hora de montar y sobre todo a la hora de pasar la gente, las inmensas colas de gente allí, eso es, es, era un riesgo muy grande y el ayuntamiento eso no lo podía asumir. Entonces nos planteamos hacerlo en el local interno de la CAM, la antigua sí. CAM. Sí, donde bueno, del colocabais. Sábado. Pero allí no era posible, había unas exposiciones previstas y tal. Y al final se nos ofertó lo del Lord del Chocolater. En el Lord del Chocolater nosotros, bueno, a la hora de trabajar estamos mucho más cómodos, mejor, porque somos grupos de seis personas y no hay más que seis personas. El huerto es muy grande Y entonces, de alguna manera, nosotros allí podemos trabajar muy bien. E inclusive, si fuese alguna persona más, como hay dos, dos carpas, una interior donde preparamos las cosas, puede haber gente trabajando en ese interior y gente montando. O sea que, pero que estamos ahí en ese sentido estamos cómodos. Lo único que nos cuestiona es el tema de la visita de la gente. Que eso, bueno, pues el ayuntamiento... ...es el que decide cómo se hace, de qué manera se va a hacer... ...porque no se le olvide que es un Belén municipal. Ya, pero ¿cómo se pueden evitar las colas en un Belén municipal? Pues parece... Eh... Se supone que, vamos, bueno, lo que nos han dicho hasta ahora... ...es que se va a estar una empresa en la cual pedirás cita previa... Uh -huh. ...como, o sea, llegarás y te dirán a tal hora tienes acceso... ...es una empresa la que va a controlar ese tema... ...y tú pedirás cita, lo cual te dirán... ...a tal hora es la que tienes que estar allí, no debes de ir antes... No va, va, no va a haber cola, o sea, que la gente va a ir entrando en grupos reducidos, porque van limitados también, porque hay un espacio, hay un, vamos, es lo que está previsto hacer, un espacio de tiempo entre un grupo y otro. Claro. tiempo Me refiero que habrán unos 5 o 6 metros y, y controlado por horario y con personal para que no se mantenga la gente pegada al cristal. Qué o sea, locura, no habrá tiempo. ¿Cuándo se inaugura ese Belén? El, día 8. El, el, día, 8 8 el día 8. el día 8, 8 de diciembre. Yo creo que, porque ¿cuántas personas, por ejemplo, el año pasado pasaron por...? El año pasado pasaron 115.000 personas. 115.000. Sí, pero también Este una cosa... año será mucho menos. Bueno, sí, pero muchísimo, es, muchísimo Ten en cuenta menos. una cosa, María. Hay mucha gente que el Belén no lo ve una sola vez. O sea, ya, mmm, ya. el Belén, eh, la gente que le gusta, una va una vez, es va que... una segunda vez para sí. entretenerse. Sí, doy fe de y ello. Para sacar, entonces para sacar detalles, este tralla. año... Se supone que va a ser limitado, menos tiempo, bastante... O sea, pues nosotros hemos visto un esfuerzo muy grande también por parte del Ayuntamiento que nos hemos comprometido a hacerlo prácticamente por eso también. Porque ello, el mismo Ayuntamiento se ha, ha apostado por hacerlo, sí, sí, sí, sí, por sí, hacer sí. algo en Navidad, claro. y lo entiendo. Eh, hemos intentado seguir las normas, o sea, nos ves trabajar y aquello es eso, todos con mascarillas y con las medidas de seguridad. Pero porque por parte del Ayuntamiento también ha sido un... Un esfuerzo, un, un esfuerzo muy grande porque es diferente de montar en Glorieta a montar sí. en Lacan, pedir un local, o sea, mm. un recinto que no es del ayuntamiento, claro. eh, con un una... sistema, una empresa que, que es un gasto añadido, o sea, claro. que, que irá menos gente, claro, no hay claro. tiempo real para que pase mucha gente, pero... ¿Qué? Es una apuesta vamos tener, valiente. Vamos a tener Belén. Un, un Belén monumental, vamos a tenerlo. Ya llevan ustedes trabajando desde hace una semana allí, ya lo han comentado de qué forma, con grupos de seis, también con, llevando todas las medidas eh, eh, necesarias para evitar contagios. Mm. Y José Pérez, ¿qué Belén monumental es el que preparáis en 2020? Vamos a tener guiños en las figuritas de enfermeros, de enfermeras, de no, médicos. No, no, pensamos, ¿El pensamos. COVID va a estar también en el Belén? No, el COVID estará en nosotros. Vale. <ríe> nosotros bueno. eso, en nosotros. En todos. El... ¿Cómo no. está, la, por cierto, cómo está la Asociación de Belenistas? ¿Hay algún caso positivo? Nada, nada, de momento no... Vale, nada tocamos y, madera y, y para eso, los Belenistas. Y eso es, y eso digo yo, toquemos madera. No, no. Hay Belén este año y he visto, si buscas en internet, ves que sí. hay gente que lo hacen con mascarilla, pero pensamos que no es, si reproducimos una época y reproducimos un momento, en aquel momento creemos que no estaba el COVID en aquel entonces, y entonces pues no, no es lo, lo ideal. Entonces vamos a hacerlo un Belén monumental, un Belén bíblico, un Belén que tal y demás, y un Belén más o menos, bueno, normal dentro de las posibilidades que tenemos, pero muy bien. Pero eh, parecido a... Ya sé que es, es muy pronto todavía para dar a conocer, y siempre eso es una sorpresa, pero ¿será parecido al del año pasado? Nunca en un Belén se parece a ninguno. Uh -huh. o sea, eso eh no, a me veces, refiero en dimensiones. En dimensiones las mismas. En dimensiones a mismas. igual de grandes las mismas. Las dimensiones son 15 metros por 5 de fondo. Es que podíais haberlo hecho más amplio. No, ahora que la carpa... Más... Eh, no, porque es la estructura de cristalera y todo es la misma de todos los años. Yeah. La carpa es la misma. Entonces, lo que los metros de... De trabajo son 15 por 5, que es lo que es las dimensiones del Belén. Y dentro de esas dimensiones, pues cada año cambiamos. Se hace un boceto nuevo, un diseño uh -huh. y tiene sus novedades. Eh, o sea, eh, desde ríos, cascadas. Claro. Lo, lo, ¿Y lo colocáis en Egipto? ¿Lo colocáis en No, en, está en basado Jerusalén. en lo que es en una ciudad de Berea. Eh, uh -huh. En lo en que era sí. Belén. Una zona, y, y sí, una Belén zona de desierto, y todo eso. pero que, que es las zonas típicas, pero, bueno, es que, no sé, desvelar lo que queda un no, poco. No, <risa> no, no, es dar alguna pincelada. No, no, sí, pincelada. por eso que, no, va a tener detalles muy bonitos este año, ya veréis. Eh, ¿Y, para... ¿Y de Elche también? No, no. no. De Elche, y, y, de momento y, no. ¿Y tendréis esos gazapos o. o, o... Sí, sí, sí algo, algún, algún gazapo es fácil que sí. Que piezas hay. de siempre de la dama, el canto, eso, el. el los niños les gusta y los claro. buscan. esas y, cosas y siempre y lo buscan. buscan los buscan pero, algo ahora y qué habéis cambiado con respecto a las actividades porque teníais el pregón de la navidad Venga, teníais ahí, el villancico sí la inauguración ahí sí que muchas, y muchas el concurso cosas. para encontrar sí. esa pieza bueno. que está fuera del lugar en el belén escondida Mira, el, los, nosotros tenemos siempre hemos hecho muchas actividades alrededor del del belén pero este año no van a poder ser por ejemplo Siempre hacíamos un cursillo, claro. que lo hacíamos en, en la sede ah, claro. para muchas personas, pero este año precisamente por el COVID y por la cercanía no podemos trabajar y el cursillo no se puede hacer. No podemos estar a uno al lado del otro trabajando, no se puede hacer. Y aunque gastásemos la distancia, cuando uno te llama y te dice mira que no me aclaro con esto y te acercas, ya no es lo mismo. Entonces el cursillo, hemos hecho un cursillo, vamos a hacer un cursillo virtual. Mm. Aún no lo, hemos, lo estamos perfilando. ...pero después se emitirá eh, en nuestras redes, en las redes sociales... ...se emitirá para que todo, un, todo aquel que quiera pueda seguir de su casa... ...pueda hacer el Belén que tenía que hacer, el portal que tenía que hacer. Después, de repente a, a las demás, pues mira, tenemos mañana por la, la tarde... La pandereta, por ejemplo. Para, mañana por la tarde es la presentación de la pandereta... ...pero la hacemos con, ya te lo puedes imaginar, con número reducido con el aforo, etcétera, todas esas cosas. Después tendremos mmm, la inauguración del Belén, que no sé cuánta gente podrá asistir, porque también depende de aforos. Y otra cosa que este año ¿Para no... ¿Para cuándo vamos... tenéis previsto el 8, habéis dicho? Ocho. El 8. El, el día de la Policía. por las 6 de la tarde. Y, y otra cosa que este año sí que no vamos a poder hacer es el concurso de Belénes. Porque habíamos pensado hacerlo de forma virtual, pero después no lo vimos... Eh, que m podía ser oportuno entonces el concurso de Belén no lo habrá y la entrega de premios en el Gran Teatro por lo tanto tampoco habrá, sí que tendremos el pregón en el Gran Teatro que el, después de inaugurar, como siempre después de inaugurar el Belén, haremos el pregón eso sí que lo tenemos también en el Gran Teatro con el aforo reducido etcétera, etcétera, etcétera con las medidas de sanidad, eh, seguridad que hayan que tener, todo eso sí que lo habrá uh -huh. ¿Y quién es el pregonero o pregonera de este año? Se ah, se que mañana. todavía no. Se presenta ah, vale, mañana vale, junto me... con la revista. Se presenta mañana junto vale, con la revista. Vale, vale, vale. vale. Puedo pues... adelantar que es una compañera de radio. Sí, siempre son sí. periodistas. siempre periodistas. Muy bien. Y este año, por aquello del, del 50% que nosotros procuramos siempre tener, será una mujer. Uh -huh. Pues creo que lo has dicho todo, José Pérez. Bueno, pues... Algo, Presidente bueno. de la Asociación de Belenistas, Paco Guilaver, Vicepresidente de la Asociación de Belenistas, ya tenéis, habéis comenzado ya la cuenta atrás para vuestro momento y con a pesar de la pandemia, vosotros habéis continuado realizando este esfuerzo maravilloso para ofrecernos a la ciudad de Elche, pues esa belleza con la que creáis allí en el Polígono Industrial de Garros en vuestra sede y que la trasladáis y que la estáis trasladando ahora en estos días. ...aquí, a lo largo del Chocolater... ...muy cerquita de Tilelche... ...muy bien... ...sí, nosotros solo, ...por un lado... ...queremos animar a la gente porque... ...ya la Navidad se presenta bastante... ...bastante rara, diríamoslo sí, así... Uh -huh. ...pero pensamos que es Navidad... ...entonces si en Navidad... ...algunas personas, algunos niños de Elche, ...se pueden beneficiar, las personas que sean de esto... ...que es lo tradicional, que es lo que tal... ...con las medidas de seguridad... ...pues adelante lo que queremos... ...para nosotros... A trabajar por y para el pueblo de Elche, es nuestra misión, y este año, aunque sea con estas circunstancias, pues también lo vamos a hacer. Animamos a todos que vean el museo que les va a gustar y el Belén. Gracias por eh, vuestro trabajo, a los belenistas de Elche, José Pérez, Paco Vilaver, gracias. Gracias. gracias. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 101.4 Teleelch Radio Marca Faltan 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana y la cantante cubana Lucrecia nos invita ahora a bailar con su ¡qué Rico el Mambo. Suave como la clave muy sabrosito zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, consuele zoet, me huele zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, zoet, preca como si bailara mamam de la cabeza a los pies sí, es como se toma el café como si bailara mamam de la cabeza a los pies sí, es como se toma café Ay, sí mamam Als je een kopje als je Bailar a mambo, de de kop naar de voet als je het zo moet maken het is duidelijk dat we het weer gaan doen, heet, heet, heet, heet, heet, heet, heet, heet, heet, heet, se me heet, heet, heet, Bien heet, die sí, puurtesito, se me abran bien abiertos los ojos. C A E F E, lentequito a su cara, puertesito y abren como si bailara mamón de la cabeza a los pies, sí, es como se toma el café. ...como si bailara mamón... ...de la cabeza a los pies... es como se toma el café... ...tele Elche Radio Marca... ...101.4... ...la radio de Elche... ...¿Estás pensando en vender tu coche? ...tenemos la mejor opción... ...Wallscar de Grupo Paredes Automoción.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 y llave.com Y siguiendo con la música, nos vale Miki Por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa. Que lado de mi cama quiera, con tal de que mi cama escoja, y no me importa, te juro que ya no me importa, que me despierte a medianoche, con tal de compartir desoras, y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberla. Para regresar, si me da un poco de vida me vale, a mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida Mucho no me importa, se si para el tiempo si te acercas, la vida eterna se hace corta. Y no me importa, no importa que todo se rompa al final, poder haberlo vivido me vale. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me dan poco de vida me vale A mí me vale no importa cuando, no importa el lugar Si nos acorta el espacio me vale Si me dan poco de vida me vale Elke excusa voor een rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale, a mí me vale. No importa cuando.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan cuatro minutos para llegar a las diez de la mañana, donde vamos a hablar del Elche Club de Fútbol, de su último encuentro en esa tertulia deportiva. Pero antes vamos a colocar esa canción con la que abríamos eh, este programa a las nueve de la mañana. Hacíamos referencia al Día Internacional de la Música, que se celebró ayer domingo y que, por tanto, queríamos comenzar el programa ...con un referente, con una de las melodías más universales... ...la que nos regaló, gran parte del mérito lo tiene Pau Casal... ...nos regaló un auténtico himno de paz con el Candle Soseich... ...hemos escuchado la versión de Silvia Pérez... ...pero ahora queremos escuchar la versión de Luis Jack... ...con el tenor José Carreras. Mina alan in mezermosa, en februikspunt al majol mina alan in mezermosa, als u zal het cantar a festejar-lo van en sa veu melindrosa. Els ocellets cantant a festejar-lo van en sa veu melindrosa. Mari Terranean, embalas amorosas. Als u zal kantan, als u sol duran, orfes de boos. Zal jij het canteren, al zei o console, doraan, als infans, orfas de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 Con las entrevistas eh, programadas eh, hemos eh, conocido ese trabajo que está realizando la Asociación de Belenistas de Elche... ...para trasladar el Belén Monumental de la Glorieta al Lord del Chocolater. Este año han cambiado las circunstancias, tendremos navidades diferentes. Y ahora en esta segunda parte del programa vamos a hablar de deportes porque es lunes y llega el tiempo... Para la información deportiva, para nuestra tertulia con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y José Antonio González, buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, os veo contentos. El Elche va dando un pasito hacia adelante y ninguno hacia atrás. Así es, yo creo que lo has definido bien porque empató frente al Levante en casa del Levante, que es otro rival directo. Es un punto, de nuevo, que sirve para afianzarse en la parte media-alta de la clasificación. El Elche ahora mismo es noveno de 20 equipos. Está, yo creo que lo hubiéramos firmado todos antes de empezar la Liga. Mantiene una jornada más, cinco puntos de margen sobre el descenso. Se acerca a Europa, está a dos puntos de puestos europeos, con lo que bueno, las sensaciones, yo creo que en ese sentido, clasificatoriamente son muy buenas. En cuanto al partido, pues el Elche en la primera parte estuvo por debajo de su nivel. El Levante se adelantó en el marcador con gol de Melero. En el segundo tiempo el equipo salió a por el empate y lo consiguió. Estuvo incluso cerca de ganar después de un golazo de Tete Morente con un cabezazo de Gonzalo Verdú. Pero en los últimos, minutos, en los últimos 15 minutos se vino atrás para defender el 1-1 porque le valía. Y acabó pidiendo la hora y en el tiempo de prolongación, como no, Edgar Badía con una mano salvadora evitó la derrota. Es decir, que hubo eh, una parte para cada equipo, eh, oportunidades para ganar para cualquiera de los dos. Yo creo que el punto le supo mejor al Elche, porque jugaba fuera de casa y acabó sufriendo. Y como digo, es un punto que significa haber sumado la mitad de los 24 puntos disputados. El Elche lleva 12, con dos partidos menos que muchos de los rivales, y no ha fallado contra ninguno de los rivales. O les ha ganado o les ha empatado, con lo que las sensaciones uh -huh. son de que el equipo sigue creciendo. Y este punto José Antonio, ¿dónde lo ha colocado al Elche dentro de la tabla de clasificatoria de primera división? Siempre nos gusta ver por dónde anda el Elche. Sí, como decía Paco, pues en esa mitad media de la tabla, la, la mitad alta de, de la tabla, ¿no? Con 12 puntos ya de, de 24 posibles la verdad que es un balance muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el Elche uh -huh. es eh, un recién ascendido. Sí, pero ¿cuántos puntos se aleja del descenso? Cinco puntos de ah, margen con la zona ah, todavía de... todavía cinco. Yo pensaba que iba a haber más ventaja. No, no. Bueno, es una ventaja importante. No, porque solo asuma un punto. Si hubiera ganado ah, si, ya, si hubiera ganado, ya. sí se si hubiera alejado a siete. Pero al empatar... O sea, que todavía estamos cerquita. Bueno, cinco puntos en primera división son muchos puntos. eh mm. O sea, te puedes permitir el lujo de perder dos jornadas o tres y todavía yo creo que no te metes abajo. Porque hay muchos equipos por debajo. Ahora mismo por debajo del Echa hay once equipos. Mm. Entonces, tenían que perder todos, todas las semanas. Y eso no va a ser así. O sea, ¿Y es un está? margen bueno. Claro. ¿Y quién está arriba, por arriba del Elche, José Antonio? Bueno, por encima pues están eh, equipos eh, grandes, ahora mismo lidera la tabla la Real eh, Sociedad, que la verdad que está haciendo también un inicio de campaña impresionante eh, y bueno de todos modos también incluso el Elche tiene por detrás auténticos transatlánticos, ¿no? Como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona que entre que tiene también algún partido aplazado y que no ha empezado muy bien la campaña, pues ahora mismo está incluso por detrás del del Elche Club de uh -huh. Fútbol Pero bueno, el equipo lo importante El equipo licitano es que sigue sumando El empate del pasado sábado La verdad es que es muy muy valioso Porque es una nueva jornada En la que no pierdes, además eh, El Levante que es un rival directo tuyo Tampoco suma Y respecto al partido, eh, las sensaciones yo creo que al final fueron buenas... ...pero también es verdad que hubo cosas que no nos gustaron. ¿no? El Levante se adelantó pronto en una acción a balón parado. La verdad que la primera mitad no fue muy buena por parte del equipo de Jorge Almirón. Eh, recordemos también que en el planteamiento inicial incluso tuvo que variar el esquema. Pasó al 4-4-2 debido a las bajas que tenía en esa banda zurda... ...jugó el defensa central Josema en el carril izquierdo... ...y la verdad es que Josema, el central del Orquí... ...lo hizo fantásticamente bien, ¿no?... ...incluso asistió en el gol del empate a, a Tete Morente... ...en esa acción también a balón parado... ...en la segunda parte sí que es cierto... ...después de, de la charla en el descanso... ...el equipo franjiverde mejoró mucho... ...tampoco es que abasallase al Levante... ...pero sí que es verdad que controló el partido... ...y buscó con empate, buscó el empate con merecimiento... También es verdad que a partir de ahí fue el Levante el que ya dio un paso al frente... Y dominó el partido Entonces el equipo lo que tiene que hacer es seguir mejorando Sobre todo en esa salida de balón El Elche es un equipo muy valiente Intenta siempre salir jugando la pelota Desde atrás pero es verdad como ha dicho Paco esos minutos finales Después del empate eh, A mí me, me dio la sensación de que Sufrimos eh, demasiado ¿no? claro. eh, Incluso Jorge Almirón El técnico del Elche que tiene cinco cambios Disponibles solo decidió agotar Dos y uno fue prácticamente ya En el 90 sin tiempo Y mm. Bueno, es algo que tiene que seguir trabajando el Elche. Vale, pues José Antonio nos ha vuelto a meter otra vez en el partido y me gustaría preguntaros una cosa: el Elche, eh, ¿qué, ¿cuándo juega mejor? En la primera o en las segundas partes? Bueno, eso depende. No, no, no tiene. No, no, hay una tónica, no, hay, no hay una regla fija. O sea, fija. que Almirón no es decisivo en los, en los vestuarios. Hombre, Almirón, al final lo que consigue el equipo va a ser en buena medida por eh, obra y gracia del señor Jorge Almirón, como en su día Pacheta, para bien o para mal los equipos son reflejos de sus entrenadores. Entonces sí va a tener una influencia directa. De hecho, Almirón tiene mucho que ver en la buena marcha del equipo. Pero con todo esto hay cosas eh, que pues podrían ser mejores, como por ejemplo lo decía José Antonio, haber sido más ambicioso con el empate a uno y haber buscado la victoria. Que eso te hubiera llevado a la victoria, no lo sabemos. Igual lo hubiera llevado a la derrota. Es que esas cosas no se saben. Eso es entrar en el terreno de la especulación. Lo de jugar mejor en la primera o en la segunda parte. Cada partido es totalmente distinto. Cada rival es totalmente distinto. Incluso el propio Elche es distinto de una semana para otra. Mm. Puede hacer una... Contra el Valencia hizo una gran primera parte y en la segunda tocó sufrir. Aquí todo lo contrario. Cuando vas perdiendo, das un paso al frente, aprietas y eres mejor. Cuando vas ganando... Das un paso atrás, defiendes y eres peor. Eso es lo que sucede normalmente en este fútbol, ¿no? Que el que se adelanta en el marcador tiende a guardar la ropa, tiende a guardar ese tesoro que es la victoria momentánea. Y eso es lo que pasó el otro día. ¿Cuál, el el claro. hecho como se vio... Contra las cuerdas, pues apretó. Y cuando apretó y marcó y empató a uno, dijo, hasta aquí hemos llegado, esto está bien. Y he echó un paso atrás. Pues por lo que decís, el Elche tanto defiende como, como ataca. Y eso es importante saber si tiene buenas defensas y si tiene buena delantera. O sea, si en estos momentos el, el Elche de Club de Fútbol, el equipo de Almirón, es el que necesita. ...para mantenerse en primera. Sí, a ver, eh, jugadores buenos tiene. De hecho, podemos volver a destacar una semana más... Por, eh, ...los que mejor lo hicieron contra el Levante. ¿no? Edgar Badía volvió a estar sensacional. El portero de Del Elche... Eh, que llegaba a este partido con alguna duda ¿no? porque en el último encuentro de Liga hacía dos semanas contra el Celta se había llevado un fuerte golpe en el costado Bueno, estaba ya recuperado al 100% físicamente y volvió a ser determinante para el Elche con otras dos intervenciones uh -huh. una en cada parte eh, Bueno, unas paradas que están dando puntos al equipo ilicitano en este inicio de competición en defensa como te he dicho antes, eh, Ross uh -huh. destacaría a Josema que jugó fuera de posición y que aún así eh, también fue determinante porque uh -huh. lo hizo muy bien y asistió en la jugada del gol del empate y destacaría también a Gonzalo Verdú que sigue dando un rendimiento sobresaliente el, el capitán del Elche estamos hablando de muchos jugadores Rosa al final que están claro. debutando esta temporada en primera y que sin embargo Son da la segunda. sensación claro. eh, de que llevan muchos años Vale, en, tú me en has destacado Badía, Josema y Gonzalo Verdú y tú Paco, ¿quién me destacas? Hombre, el, los mismos más eh, Tete Morente. Eh. Tete Morente no es el de Pacheta, ¿no? Este no, Tete Morente un es uno fichaje. de los fichajes de este año eh, procedente del Málaga. El Elche eh, pagó su cláusula de rescisión que era de medio millón de euros y desde luego ha sido un acierto pleno. Ya lleva dos goles, los mismos que Josan y Fidel, otros dos de los destacados. Uh -huh. el, en la columna vertebral del año pasado eh, sigue siendo la que está sosteniendo al equipo y empiezan a emerger. Uh -huh empiezan a aparecer jugadores como Tete Morente, Iván Marcone, futbolistas, digamos, de los fichajes, pero todavía hay mucho margen de mejora. Uh -huh. eh, igual que dijo eh, Pere Milla en la previa del partido, que el Elche es el candidato número uno a descender por presupuesto, porque es el presupuesto uh -huh. más bajo, eh, sin embargo, eh, yo veo eh, mucho margen de mejora porque de los 14 fichajes, la gran mayoría todavía no ha dado su verdadero rendimiento. Entonces, claro. Todos estamos esperando un paso al frente de los Marcone, Guido Carrillo, Jason Lucumí, Rigoni, etcétera, etcétera. O sea que, eh, por una parte, el Elche eh, ha empezado, mmm, yo creo que por encima de las expectativas, pero por otra, tiene mucho margen de mejora a priori. Claro, Alguien dirá, si tiene mucho margen de, priora, de, de mejora y va noveno, ¿qué va a pasar cuando mejore? ¿Que se va a colocar para ganar la Liga? No. Igual hasta en cuanto aparezcan los nuevos resulta que nos vamos para atrás pues porque mm. no damos el nivel. Pero ahora mismo hay, sens hay optimismo por el arranque liguero y porque la sensación es que todavía puede mejorar más. Porque se espera el nivel de los nuevos jugadores. De los nuevos que fichajes. todavía no han aparecido. Exacto. Por cierto, eh, tenemos capitanes, ¿no? Cuántos. Eh, hay cuatro. Hay cuatro. ¿Por qué hay tanto? ¿Me podéis explicar por qué hay tanto capitán? Siempre hay cuatro. Y, y, y una pregunta, Paco. Eh, jugó ni, ¿no? No. Contra el Levante. No no, en no. Esta ocasión, no, no. ¿no? no, no. Bueno, sigue un poco en la línea, ¿no? Almirón de cinco cambios solo utilizó dos, algo que desde luego llama mucho la atención. Porque es el entrenador que menos cambios utiliza en los partidos. Eh, no sabemos muy bien por qué. Eh, en cuanto a los capitanes, ¿por qué? Siempre suele haber tres, entre tres y cuatro. ¿Por qué? Porque no solo son los que salen al terreno de juego. Nino es el primer capitán, pero cuando no está Nino tiene que salir el segundo. O sea, eh, tiene que haber alguien que sea capitán. El segundo es Gonzalo Verdú, que suele ser titular. Pero ¿y si Gonzalo Verdú no fuera titular? ¿Tendría que haber un tercero? Pues en este caso es Edgar Badía, que también es titular, o Fidel, que es el cuarto. Pero no solo son jugadores para ejercer con el brazalete y, de alguna manera, ser los portavoces del equipo en el terreno de juego ante el árbitro. También son los portavoces para todas las cosas en el club, en el vestuario, eh, asunto económico primas, eh, todo lo que eh, conlleva la voz del vestuario son los cuatro capitanes los que dan la voz o sea, dan la cara por el resto claro, de compañeros El delegado, digamos sí. eh, de la clase o el delegado sindical. Exactamente, del lo trabajo. que pasa es que aquí la diferencia es que son cuatro para que siempre haya alguno en el campo representando el brazalete de capitán. Uh -huh. Y por lo que veo son cuatro que también son del anterior de Claro, entrenador. es que normalmente los capitanes suelen ser o los que más tiempo llevan o los que mmm, más importancia, más jerarquía tienen por uh -huh. su historia futbolística. Entonces, claro, Nino, por supuestísimo, es el capitán número uno por todo lo que representa en el Elche, por su veteranía. Gonzalo Verdú, porque lleva ya cuatro temporadas, y es otro que representa por tiempo y sobre todo por valores y rendimiento lo que es el club. Y luego se han incluido este año Edgar Badía y Fidel pues porque uh -huh. también están siendo jugadores muy importantes. Vale, pues hablemos de Almirón, el entrenador, cuando terminó el partido contra el ...y con este empate a uno... ...a él le valió... ...Almirón hizo declaraciones ¿no? Sí, Almirón llegó a decir incluso que... habían ganado incluso mucho más que un punto el Elche ¿no? Se marchó bastante contento con las sensaciones... ...sobre todo por lo que te comentaba antes... ...por el cambio obligado de sistema que tuvo que hacer... ...pasó del 3-5-2 al 4-4-2... Y la verdad es que se queda sobre todo con la reacción en la segunda mitad, con que el equipo sigue creciendo y con que, bueno, el hecho al final sumó un puntito más que le sigue acercando a la permanencia en primera uh -huh. división. Y eh, hubo lesionados, eh, para los lesionados del último encuentro y los de esta semana, eh, ¿cómo están los jugadores en cuanto a este tema para el próximo rival? Sí. La, la, los que estaban tocados no participaron, no fueron convocados. Rigoni tiene para tres, cuatro semanas. Eh, luego Fidel fue la gran ausencia. Eh, de hecho, el técnico cambió el sistema por la ausencia de Fidel, mm. que es un hombre clave en los esquemas de Almirón. Fidel yo creo que para el sábado contra el Cádiz sí va a estar, podría llegar a tiempo. Se cumplirán tres semanas de esa micro rotura fibrilar. Luego eh, Sánchez Miño eh, también está teniendo problemas, no es una lesión importante pero no le deja participar también creo que para el sábado podría estar y luego Cone eh, que se fue con su selección pero no jugó ni un minuto y llegó el último día, o sea no entrenó ni un solo día, también el técnico lo dejó fuera es decir que de las cuatro bajas yo creo que tres son recuperables para este sábado contra el Cádiz y solo tendríamos de baja a Emi Rigoni el argentino pues que estará Todavía tres semanas más. Bueno, pues tenemos al Cádiz, el próximo rival. Como se presenta este partido, eh, José Antonio, ¿qué piensas que va a hacer Almirón? Pues eh, va a ser un partido complicado para el Elche, sobre todo porque el Cádiz, aunque ahora ha enlazado dos derrotas consecutivas, eh, viene de perder también el pasado fin de semana contra el líder, contra la Real Sociedad, y justo antes del parón por selecciones se llevó una goleada en el Wanda Metropolitano 4-0 contra el Atlético de Madrid, pero digo que va a ser un partido complicado porque el Cádiz está, ha empezado muy bien la temporada, tiene 14 puntos después de jugar los primeros 10 partidos, es un rival También recién ascendido, al igual que el Elche, que sobre todo a domicilio, fuera de casa, fuera del Carranza, está ofreciendo también muy buenas prestaciones. Vamos a ver eh, qué planteamiento de partido hace eh, el Elche de Almirón, porque Alcadí lo conocemos ya desde hace varios años. Es un equipo con extremos muy rápidos, que no tiene ningún problema en jugar sin la pelota en su posesión, que suele salir muy bien al contragolpe. Y va a ser un partido muy importante, sobre todo porque a partir de ahí el Che ya cuando se meta en el mes de diciembre va a tener rivales muy, muy complicados. Se medirá eh, bueno, pues al Villarreal, eh, también tendrá que visitar el campo del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, a finales de año también se medirá al Real Madrid. Es decir que es un partido importante también, sobre todo teniendo en cuenta que es en el Martínez Valero, para intentar sumar una victoria que supondría un colchón todavía más importante de lo que ya es eh, sobre la zona de descenso. Ojo al Cádiz, en, que aparte de ser un recién ascendido, está siendo todavía mejor que el Elche, es quinto con 14 puntos, pero es que ah. de los 14 puntos, 12... Los ha sumado a domicilio. Es el segundo mejor visitante de la categoría, solo superado por la Real Sociedad. El Elche, por cierto, es el cuarto mejor visitante, el cuarto que más puntos ha sumado. Pero es que el Cádiz, eh, fuera de casa, eh, ha conseguido tres victorias y dos empates y solo ha perdido un partido. O sea que el Cádiz, ahora mismo, tras la Real Sociedad, es el equipo más peligroso fuera de casa y el Elche va a tener un examen, al Leche le está costando como el año pasado los partidos en el Martínez Valero y, y la coartada ya no es el público porque público no hay eh, por tanto eh, no es un tema de presión es un tema de que el Martínez Valero pues por lo que sea se le hace bola y, y consigue mejores resultados fuera de casa así que va a tener un rival muy difícil, el Cádiz que es un equipo que juega al contragolpe eh, con mecanismos prácticamente automatismos de memoria y va a ser un rival muy difícil, fíjate que son quintos, el Cádiz recién ascendido quinto con solo dos puntos más que el Elche marcando puestos europeos pero de los 14 puntos 12 los ha sumado fuera de su estadio es un rival muy difícil a, a domicilio que por ejemplo le ganó al, entre otros al Real Madrid o sea que uh -huh. es allí en casa del Real Madrid, o sea que es un rival muy difícil el del sábado el Cádiz Bueno, pues esperemos que esa dificultad crezca ante esas dificultades, crezca este equipo mm. de fútbol y... ...y podamos tener buenos resultados... ...en el Elche en el a todo gol... ...hoy Paco Gómez... ...¿qué nos vas a ofrecer en Teleelch?... ...porque sí. en Elche en punta la tertulia... ¿no? ...la tertulia para analizar el partido y la jornada... ...y esta noche en a todo gol a las diez y cuarto de la noche en Teleelch... ...pues analizaremos la jornada y el partido... ...con Tete Morente... ...que está siendo sin duda de los catorce fichajes el mejor... ...marcó el gol del empate... ...lleva ya dos goles... ...hay un triplete en la cabeza de máximos goleadores en el Elche... A, con jugadores que ninguno se les esperaba como goleadores, son todos extremos. Tete Morente lleva dos goles, José dos goles, Fidel dos goles, y Tete Morente será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Vale, pues José Antonio, querías decir algo. Sí, un apunte marro respecto al balonmano, porque no quiero que nos vayamos sin darle ah, la enhorabuena sí. al club balonmano visitaelche.com es decir, el primer equipo femenino entrenado por Joaquín Rocamora, que en el día de ayer, ayer domingo, jugaban la vuelta de la tercera ronda de la European Cup contra otro equipo español, el balonmano Grano -Yers, y las ilicitanas la verdad que arrasaron al conjunto catalán, 20-34 vencieron las guerreras franjiverdes es decir que el global total de la eliminatoria es un 42-60 favorable al Elche, por lo tanto el equipo ilicitano pasa a los octavos de final de la European Cup Enhorabuena a las guerreras ilicitanas que están haciendo una temporada sensacional y que no paran de darnos alegría eh, Ross, hace un par de meses se convertían en las subcampeones de la Liga Guerreras Iberdrola, también en la final de la Copa de la Reina, eh, se convertían en las subcampeonas y que están haciendo un trabajo sensacional Pues mira, eh, al citar ese apunte eh, he recordado algo es, ¿Podrá ser el Elche Club de Fútbol igual de campeones que las guerreras del balonmano? Paco, te lo digo porque tenemos la Copa del Rey Ya. El Elche campeón de la Copa del Rey. <risa> Por ejemplo, Hombre, 90... a ver si se les pega algo de las mujeres. En 98 años de historia no lo han conseguido, dudo mucho que lo consigan. <risa> eh, de hecho, el mayorito del club sigue siendo la final de la Copa entonces claro. del generalísimo en el año 69 que se perdió contra el Atlético pero de Pero tenemos Bilbao. un buen equipo ahora, ¿no? Sí, pero el problema y, es que... ¿Y los rivales? Le, que, ¿A quién le ha tocado? Ahora le ha tocado el Buñol, que es un equipo regional preferente. Que no habíamos hablado no. de la Copa del Rey. Sí, le ha tocado el Buñol, eh, es un equipo regional preferente, ha partido único allí en la localidad valenciana, uh -huh. el, la semana del 16 de diciembre. Pero la Copa del Rey, aunque... Esa partido único, y eso está bien para los equipos, digamos, mmm, pequeños, uh -huh. mmm, no está diseñada para que cualquiera llegue a la final. Yeah. Está diseñada para que lleguen los grandes y qué es lo que vende la televisión. Y, hombre, sería formidable que el Elche llegase lejos, ¿no? El año claro. pasado se quedó en 16 avos de final. Porque tú piensas no. que el Elche nunca se emparejará con uno de los grandes. Sí, no, a ver, yo pienso que si el Elche va pasando eliminatorias, llegará un momento que le tocará uno, un, uno potente y ahí uh -huh. caerá. Eso yeah. es lo que pienso. Yeah. Porque el Elche, como cualquier equipo, cualquier equipo de primera, su objetivo es la Liga, no en la Copa. Entonces, contra en la Copa ponen a los jugadores menos habituales, suplentes, con lo que no es el mejor equipo posible. Y, por tanto, las opciones de caer eliminado crecen, porque no pones el mejor equipo. Pero, ¿Y por qué no pones el mejor equipo? Porque estás dejando al mejor equipo, reservándolo para el partido de liga, que es tres días después. Pero por lo que me comentáis, eh, cada partido del Elche parece que haya un equipo distinto, que Almirón tiene alternativas. No, no, por sí, lo que me estáis comentando, tiene, que el Elche podría tener... Eh, es un, son varios equipos sólidos, ¿no? A ver, eh, Almirón tiene 24 jugadores, tiene para hacer dos equipos. Pero el equipo eh, titular en el que últimamente hay solo un par de variantes, hay nueve jugadores fijos, uh -huh. ese equipo titular no lo va a poner el día de la Copa del Rey. Por eso digo que es más fácil que caiga en la Copa del Rey yeah. eh, cuando lleguen los equipos potentes. Ahora, contra el Buñol, que es un equipo cinco divisiones inferior, co aun con los suplentes tiene que pasar. Eh, sería lo normal, la sorpresa sería lo contrario. Bueno, pues esperaremos a la Copa del Rey, que por cierto no hemos hablado del calendario para estas Navidades de los encuentros, ya los tenéis todos, ¿no? Pues no sabemos ¿Qué Navidades tendrán? Uf, las Navidades más movidas de las últimas décadas, porque a diferencia de otras temporadas donde ha habido tres, cuatro partidos como mucho con la Copa del Rey, este año va a haber eh, cinco o seis partidos, porque hay tres jornadas intersemanales. Vaya. La del 16, Copa del Rey... Un día antes de Nochebuena o dos días antes, el 22, el Elche juega aquí contra Osasuna y el 29 o 30 antes de Nochevieja el Elche recibe al Real Madrid. A ello hay que unir los partidos de fin de semana. O sea que va a ser un mes de diciembre eh, pues, eh, trufado de partidos entre fin de semana y miércoles, fin de semana y miércoles o martes, con lo que va a haber 5 o 6 jornadas, 5 o 6 partidos este mes de diciembre. Va a ser muy movido. Y pues... además y además compartió, fíjate... El Elche en diciembre va a jugar contra el Atlético de Madrid, va a jugar contra el Real Madrid, o sea que va a ser un mes de diciembre duro, duro. ¿eh? Hmm. También divertido para nosotros. Muy divertido, estamos <risa> deseando que llegue. Sí, y sobre todo los grandes para ver ahí, ahí, ahí. Cómo, cómo juega el Elche, el equipo de Almirón. Y los jugadores de Pacheta. De Almirón. Y de Pacheta también, ¿no? Ah, bueno, no, bueno no, son, tú yo sé por qué lo dices, pero son claro. jugadores del Elche. Ya de Pacheta ya no son. Pero sí, entiendo pronto, lo que quieres decir. Pero qué pronto se olvidan, ¿no? No, las no, yo, sí. A ver, qué pronto se olvidan las gestas. En el fútbol no hay memoria, pero a Pacheta lo vamos a recordar siempre. Vale. Porque es un hombre que ha dejado un legado imborrable. De segunda a primera en dos años y poco. Uh -huh. O sea que eso eh, no se va a olvidar. Pues muchas gracias Paco, A muchas ti, gracias Ros. José Antonio. Gracias Ros. Nosotros continuamos esta ronda con la tertulia deportiva, continuamos la ronda de noticias y lo hacemos con nuestra compañera Marga García, que ya se encuentra pues, preparada para, para realizar esa ronda. Pero antes, una cuña publicitaria. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Des Durbaser y Ayuntamendals, Trebayem, Peruna Els Mesnet. 101.4 Tele Els Radio Marca. Pues son las diez y media de la mañana y ya tenemos aquí, como hemos dicho antes, a Marta García, que hemos tenido que dar una pausa, dar unos minutos para poder desinfectar la zona. ...y cumplir así la normativa... ...en el estudio de Radio Marca Marga... ...muy buenos días... ...muy buenos días de lunes Ros... ...hoy estabas puntual a tu cita... ...y qué nos traes... qué nos cuentas... ...en una semana marcada por esa celebración... ...del 25 de noviembre se nota... ...y hay jornadas... ...hay actividades en torno... ...al Día Internacional de la Eliminación... ...de la Violencia... Mm. ...sobre la mujer. Sí, como dices, este miércoles 25 de noviembre... ...es el Día Internacional de la Eliminación... ...de la Violencia contra la Mujer... ...y aquí, en el Ayuntamiento del Che... ...pues a través de la Concejalía de Igualdad... ...han preparado diferentes actos... ...con la idea de sensibilizar contra esta lacra social... ...desde talleres, jornadas de debate... ...y por supuesto, la lectura del manifiesto... ...que también habrá en el Salón de Plenos... ...y la concentración convocada por la Coordinadora Feminista... ...en la Plaza de Baix por la tarde del día 25. Al respecto, el alcalde ha pedido a los ilicitanos que, al igual que con la pandemia, que no bajen la guardia para luchar contra la violencia de género en esta semana marcada por ese Día Internacional. Y además ha dicho que la lucha contra las agresiones machistas es una tarea de todos, por lo que requiere un esfuerzo colectivo donde se implique a toda la sociedad ilicitana. Así que una semana importante para reivindicar, mm. intentar luchar contra esta lacra social. Sí, eran declaraciones que hemos podido escuchar a las nueve mm. en punto de la mañana en nuestro programa. La glorieta, declaraciones del alcalde apelando pues, a la concienciación ciudadana para entre todos poder combatir esta otra pandemia que es la violencia machista, porque esta violencia mata. En lo que llevamos de año ya son más de 40 las mujeres en uh -huh. el país que han muerto a manos de su pareja o exparejas y han dejado huérfanos a muchos a muchos hijos. Y bueno, hasta mañana, bueno, hablando de una lacra, también hablamos ahora de coronavirus y es que mañana conoceremos uh -huh. esos datos actualizados de lo coronavirus en Elche pero apuntar que la tasa de incidencia aquí en la ciudad es la menor de la comarca después de varias semanas, uh -huh. donde aquí en Elche la tasa de incidencia sobrepasaba el, los 300 por cada 100.000 habitantes. Esas medidas restrictivas parece que van surtiendo efecto y ya bueno, pues es eh, la localidad de la comarca con menor uh -huh. incidencia. Actualmente está en 222 uh -huh. contagios por cada 100.000. En Santa Paula un poquito más, 225 después de ese... Incremento que ha tenido en la última semana Santa Pola uh -huh. y en Crevillentes donde más preocupa ya que esa tasa está ya en 352 uh -huh. y luego a nivel de cifras en los hospitales hay 15 ingresados en la UCI y 45 en planta entre los dos departamentos de salud. Lo importante es que en el cómputo de la Comunidad Valenciana parece parece que la curva de contagios ya se está empezando a notar que desciende, uh -huh. que se ha doblegado esa curva, lo que se pretendía. Esperemos que estas medidas eh, funcionen correctamente y llegar, y llegar a final de año a una mejor situación porque el presidente del gobierno, Sánchez, ya anunció ayer que el plan de vacunación se está diseñando y que podrían ya comenzar a vacunarse eh, a principios del próximo año eh, esos grupos de riesgo. Sí, sí, eso a partir de eso comentó este fin de semana Pedro Sánchez, a ver en enero a ver, ese inicio de la campaña de vacunación, pero bueno, hay que pensar en eso, en que esa curva vaya bajando poquito a poco y que en, en estas fechas tan señaladas que empiezan en un mes, bueno, pues que no haya más medidas restrictivas y que la gente pueda disfrutar de unas navidades, bueno, más o menos tranquilas, aunque eso sí, los aforos y las reuniones familiares no serán como años anteriores, pero intentar que no haya más medidas restrictivas en estas fechas tan importantes. Ni las navidades tampoco serán como años anteriores, ya hemos tenido la entrevista con el presidente de la Asociación de Belenistas y nos está asegurando que el trabajo es totalmente distinto, de hecho es tan diferente que el Belén ya no está en la Olerieta, sino el, en el Lord del, chocolate, el Lord del chocolate. El chocolate y mañana presentarán la Panderera y a la Pregonera de de la Navidad que sí que habrá, pero por ejemplo talleres, cursillos, ese cursillo de belenistas para realizar el portal ya no será presencial, sino mm. será virtual mm. y así otras actividades que se van que se cambian y otras que se aplazan o que simplemente se suspenden. Bueno, sí, es adaptar, adaptarse gracias a que, bueno, internet nos ha permitido, bueno, seguir con todo tipo de actividades, o sea que bueno, hay que ir adaptándose y las nuevas tecnologías también han ayudado en eso. Pues Marga, ¿qué previsiones tenemos para hoy, lunes? Bueno, pues eh, la edil de Sanidad Mariola Galeana y la presidenta del Colegio de Enfermería eh, ofrecen una rueda de prensa sobre una campaña sobre la intolerancia alimentaria. También el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruth, dará una rueda de prensa. Después de bueno, todo lo que ocurrido el pasado viernes, cuando la oposición no se presentó en ese uh -huh. pleno extraordinario para hablar de inversión en ...inversiones en, es, en infraestructuras... ...así que bueno, será la primera rueda de prensa... ...después del pasado viernes... ...esa es la de Pablo Ruz... ¿no? ...pablo Ruz, además el alcalde y el Edil de Limpieza... ...entregan los diplomas a los jubilados de Urbaser... ...y la Edil de Mayores... Vives, firma un convenio de colaboración... ...entre el Ayuntamiento y la UNED... ...así que bueno, esas son todas las eh, previsiones del día... ...pero bueno, como siempre... ...aquí la información... No para, y bueno, pues... <risa> a la una volveremos supuesto, a escucharte a y a verte, de la una, ¿no? Eh, también toda la información actualizada uh -huh. en nuestra web, tleelch.es, y todas las imágenes del día, como siempre, a partir de las nueve y media, en nuestro informativo Telenit. Pues muchísimas gracias, Marga. Eh, ¿Vas tú a la rueda de prensa de Pablo Ruz, entonces? Sí, mira, va, yo la la rueda de prensa. Es que dentro de unos minutos voy a entrevistar a Eduardo García Montiveros, uh -huh. porque fue quizá el que estuvo fuera de lugar el, el, el viernes, y nunca mejor dicho... Ya sí. que eh, mientras la oposición en bloque bueno, eh, decidió plantar al alcalde y el alcalde suspender el pleno, parece que a él nadie le dijo nada. No, no, y no se lo tomó demasiado no. bien. Incluso calificó de circo todo lo que había montado la oposición por esperar al último momento... Para no acudir a ese pleno en lugar de haber avisado desde primera hora de la mañana. Por eso vamos a llamarlo, a ver, a, qué, a ver qué nos cuenta. A ver qué sucede con sus compañeros en el ayuntamiento, porque esas relaciones y, y estos espectáculos que nos están ofreciendo tanto la oposición como el equipo de gobierno con esto de. de en este, con, concretamente en este caso con los presupuestos generales. Gracias Marga. Hasta luego Ros. Y nosotros vamos a cerrar ya la ronda de noticias después de Marga García con Vicente Bordonado. Vamos con la información del tiempo El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch "Muy buen día, de momento las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica, temperaturas realmente bajas en el sur del Candaelles mínimas que durante esta madrugada han alcanzado los 3-4 grados aquí en la ciudad una mínima en torno a los 8 grados. Para hoy tiempo anticiclónico con predominio a cielos despejados, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas" que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 Mañana martes, más de lo mismo, aunque veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 19 grados mínimas que van a rondar durante esta próxima madrugada, los 9 grados. El miércoles, nubosidad en aumento y es que por el oeste de la península se descuelga una baguada de aire frío en altura, de ella se va a desgajar un embolsamiento de aire frío en altura dana o gota fría. Para el jueves a últimas horas se podría escapar alguna gota o entrada a la noche, miércoles 19 grados. El jueves mucha más nubosidad, con temperaturas en torno a los 20 grados. Y ya a partir de jueves por la noche, de cara a viernes-sábado, con una dana cruzando por el estrecho de Gibraltar, tendremos mucha inestabilidad atmosférica con precipitaciones moderadas que puntualmente podrían llegar a ser fuertes. Precipitaciones persistentes para viernes, sábado con descenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 15 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario?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 Pues ya estamos en la recta final del programa La Glorieta, son las 10 y 40 minutos y como hemos dicho al principio y en la ronda de noticias tenemos con nosotros al concejal no escrito Eduardo García Ontiveros, porque queremos hablar con él para ver qué ocurrió y qué le ocurrió. ...en el pasado viernes... Eh, ...con ese, esa suspensión del Pleno Extraordinario... ...solicitado por la oposición... ...por sus propios compañeros... ...de los grupos de la oposición... ...y que finalmente no se celebró... ...porque la oposición en bloque... ...decidió, acordó, no presentarse al Pleno... ...con lo que el alcalde tuvo que suspenderlo... ...pero ahí se presentó Eduardo García Ontiveros... ...y a él nadie le había dicho nada... Le damos la bienvenida a Eduardo García Ontiveros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, usted eh, fue cabeza de cartel, hay que recordarlo. Se presentó a las elecciones como el cabeza de car cartel de Ciudadanos. Fue portavoz del sí. Grupo Municipal de Ciudadanos. Le apartaron... ...porque contrató, dicen, sin consultar con el partido o con su compañera Eva Crisol... Eh, ...el nombramiento de la asesora municipal de ese cargo de confianza... ...y como lo contrató así, pues parece que se le ha abierto un expediente disciplinario... ...y ha quedado apartado de, del grupo municipal de Ciudadanos y del partido. Usted no renuncia al acta de concejal y se queda como concejal no escrito, ...no la devuelve a Ciudadanos porque considera que todavía se tiene que hacer justicia... Porque eh, considera que ha habido contra usted una injusticia, porque usted como portavoz podía haber contratado a la asesora, pero no lo hizo bien. Eh, eh, quería poner en antecedentes, y por eso continúa usted en el ayuntamiento, pero por lo que ocurrió el viernes parece que está fuera de lugar, ¿no? Porque eh, sus compañeros de la oposición, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, buenos días ante todo. Eh, simplemente hacer una matización. El partido sí que sabía perfectamente porque está acreditado documentalmente que yo quería contratar a una persona X y, de hecho, el propio partido me da lo que ella, contratar a esa persona. Eso hay que matizarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió el viernes? Eh, como bien has mencionado, tú, eh, hace unos momentos, yo sigo formando parte de la corporación municipal, le, eh, le guste a algunos o no le guste a otros, y formo parte de la oposición, pero formo parte de una oposición que no es esta oposición. Yo no formo parte de la oposición que se dedica a llevar la política municipal al barro, a la confrontación constante, al no por sistema, al itumas. Yo no formo parte de esa oposición. Yo formo parte de otro tipo de oposición. Yo formo parte de una oposición constructiva, de una oposición que intenta de los visitanos. Y por eso, pues bueno, parece ser que a algunos no les gusta. Eh... Y lo que pasó el viernes fue, precisamente, que el Partido Popular, Vox y Ciudad, nos pidieron un perro extraordinario para hablar sobre los presupuestos generales del Estado y para formar una mesa de trabajo para aportar ideas para sus presupuestos. Eh, y 20 minutos antes de que empezara el pleno, pues presentaron un documento solicitando la suspensión por una causa peregrina, que es que, bueno, en principio había pasado el plazo, porque venció el jueves para presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, es una verdad a medias. Y cuando las verdades son a medias, pues no son verdades totales. Y claro, eso la gente no lo sabe, pero hay que decirlo. Y hay que decirlo con claridad. La causa que dieron Partido Popular, Vox y Ciudadanos no es del todo correcta. Y eso fue lo que pasó. Vamos a ver, eso es lo que dice el alcalde, eh, que cuando... La oposición en bloque eh, pues, eh, lo criticó por no haber eh, convocado el Pleno antes de que concluyera el plazo para presentar las enmiendas en el Congreso de los Diputados. Él dijo que la convocatoria eh, se hizo en tiempo y forma y que da igual que haya concluido el plazo en el Congreso de los Diputados. Queda el Senado para poder presentar las enmiendas a los presupuestos. Eso usted, lo que dijo el alcalde, lo comparte... Eh, no sé Mire, qué, le, eh, no sí, sé qué eh, le está ocurriendo en su móvil, pero se oye un ruido de fondo y parece ¿sí? que ahora se le oye mejor. Eh, ¿Ahora mejor? Va, vale. Sí. Eh, que, que, eh, eh, lo, que, lo que sí, bueno, comparto tanto que, que hay que poner antecedentes a, a los oyentes de, de vuestra cadena, porque eh, lo que hay que marcar... El, hay que, primero hay que saber que hay que marcar el proceso de los presupuestos generales del Estado en la categoría de proyecto de ley. Y como tal... Efectivamente, tiene eh, preferencias sobre cualquier otro tipo de proyecto de ley. Y es una iniciativa legislativa del propio Gobierno. Y como tal proyecto de ley, debe pasar primero el trámite establecido para cualquier ley, es decir, se debe debatir en el Congreso como se hizo con admisión de enmiendas, como se hizo por parte de los grupos políticos, y después el texto de los presupuestos generales del Estado pasa su trámite al Senado. Y en el Senado existen dos meses... ...de plazo para tramitar el proyecto de los, de los Presupuestos Generales del Estado. Y aquí, en el Senado, es donde existen tres posibilidades de las que se puede decidir sobre esos presupuestos. La primera, se pueden aprobar esos presupuestos en el Senado, reitero, el texto de forma íntegra sin hacer ningún tipo de matización. La segunda opción, se puede interponer un veto total a esos presupuestos que establece el artículo 90.2 de la Constitución Española. Y en tercer lugar, y aquí es donde está la clave de todo el asunto, se pueden introducir enmiendas, y si es así, si se introducen enmiendas en el Senado, estos presupuestos generales del Estado vuelven otra vez al Congreso para debatirse otra vez esas enmiendas introducidas en el Senado para ver si se aceptan o se rechazan. Por lo tanto, el plazo o la excusa que puso el Partido Popular, Ciudadanos y Vox a que es que ya había pasado el plazo para presentar enmiendas, reitero, es una verdad a medias. Por lo tanto, no es verdad. Usted ha hablado con sus compañeros de la oposición, con Pablo Ruz o con Aurora Rodil. Ya sabemos que con Eva Crisol las relaciones están rotas, pero ha hablado con ellos para decirles que porque o para intentar que no se suspendiera el Pleno y poder… Eh, porque iba a haber una Hombre, política. Fue... Hombre, fue, fue todo tan rápido y fue todo a, eh, eh, tan sorpresivo y tan a quemarropa, podría decirlo, que no dio tiempo a hablar absolutamente con nadie eh, de los proponentes del Pleno Extraordinario porque ya habían solicitado la suspensión y, por lo tanto, ellos eran los proponentes del Pleno y, como ellos eran los proponentes, podían suspenderlo. De hecho, así lo hicieron. Eh, entonces, no hubo manera humana de hablar eh, con ellos para intentar que no se suspendiera porque nos enteramos de la suspensión una vez la solicitud de esa suspensión ya había sido tramitada por escrito y había, ya había sido presentada al secretario del ayuntamiento. Por lo tanto, fueron hechos consumados por parte del Partido Popular de Ciudadanos y Vox que no, dejó, no dejaron maniobra para absolutamente nada ni para subsanar absolutamente nada. Eh, yo reitero, a mí me dio un poco de vergüenza toda la situación. Lo ocurrido el viernes, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Usted eh, ¿Dónde va a estar ubicado? Porque ahora hemos visto que no, parece que no cabe en la oposición. ¿Puede caber en el Hombre, Gobierno? No. no, no, vamos a ver. Yo sigo estando en la oposición y, como te he mencionado al principio, la oposición que yo hago es otro tipo de oposición. Es una oposición más constructiva. Es una oposición de proponer cosas porque con la que está cayendo, lo que no entiende la gente de la calle y entiendo que lo que no entiende la mayoría de las personas son estas luchas intestinas entre los grandes partidos del más y de movimientos estratégicos políticos en una circunstancia en la que estamos viviendo ahora y en la que estamos inmersos que precisamente yo considero que no cabe. No cabe, porque ahora estamos a otras cosas. Si realmente, PP, Ciudadanos y vos quiere seguir haciendo ese tipo de oposición, ellos sabrán, es su estrategia política, pero yo voy a seguir haciendo la oposición que he hecho desde el principio de la legislatura, una y, oposición constructiva. Y usted entonces no comparte ni siquiera algún, es verdad que se muestra muy crítico con sus compañeros de la oposición en este caso, pero ¿no comparte algunos de sus argumentos eh, o, o no? O ¿Considera que el alcalde hizo, actuó bien en este sentido? ¿No tiene ninguna culpa? Se lo digo porque estiró un poco el chicle, ¿no? Eh, convocó ese pleno extraordinario después del 19 de noviembre, que le hubiera costado convocarlo el 18, antes de que sí, terminara bueno, la fecha. Eso sí lo puedo compartir, claro que lo puedo compartir. De hecho, de parte de mi intervención iba a ir por ahí también, que se podía haber propuesto un poco antes, claro que sí. Pero aquí hay que hablar ya luego de las formas y de las estrategias políticas. Y eso es lo que es inconcebible a día de hoy. Claro que lo puedo compartir, por supuesto, uh -huh. pero la solicitud de suspensión no la comparto porque no es verdad. Porque no es verdad. Es, es que es así de sencillo. Es así de sencillo. Si hubiesen puesto otra excusa, a lo mejor sí que hubiese compartido esa suspensión. Pero es que no es verdad. Es que cabía y cabe todavía... La proposición de enmiendas a esos presupuestos generales del Estado. ¿Dónde? En el Senado. En el sitio donde los tres partidos de la oposición tienen representantes. Pues, cuando, tres, ¿eh? pues cuando usted dice que no es verdad, que fue un argumento muy peregrino para suspender ese pleno, eh, no, no hubo manera de convencer a alguien de la oposición para no suspender el pleno, para que continuara, para que se celebrara el pleno, sobre todo sabiendo que Compromiso y PSOE iban a votar a favor de que... Claro, íbamos a, votar, íbamos, a claro íbamos a votar todos a favor, absolutamente todos. Si yo lo dije en la, en la intervención en la rueda de prensa del propio viernes, fue una pena de volver a perder otra posibilidad de demostrar a la ciudadanía y a los votantes que los partidos políticos y los políticos Estamos ya a otra cosa. Estamos a lo que realmente debe de tocar, a lo importante, a lo que facilita la vida y el bienestar de los ciudadanos. Pero es que fue imposible. Fue imposible porque fueron hechos consumados. Fueron hechos totalmente consumados. Se presentó el escrito por parte de los tres partidos de la oposición y automáticamente el, el pleno decae. Es que es así es así pues usted ha sido muy crítico con la oposición ha dicho que algo así como creo recordar que ha, ha calificado una oposición que, en, que que se moja que se que está en el barro no ha dicho algo así y ha sido crítico sí, está constantemente sido... en la en la lucha en el barro constantemente, constantemente bien y del equipo de gobierno qué piensa el equipo de gobierno podía haber por ejemplo reitero podía haber eh puesto eh, el, el Pleno Extraordinario en otra fecha. Sí que lo podía haber hecho, lo podía haber hecho. Pero aquí volvemos a lo de siempre y lo que he mencionado antes. Estas son luchas eh, políticas de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Siempre ha sido así y parece ser que siempre lo será. Y es muy triste, es muy triste. Yo, en este caso, eh, eh, vi cómo, cuando se solicitó el Pleno Extraordinario Y supuse que, bueno, que sería de una forma rápida la presentación de ese pleno extraordinario por parte del equipo de gobierno. El equipo de gobierno consideró que tenía que ponerlo el viernes. Bueno, yo le, le he comentado que yo no lo hubiese puesto el viernes, precisamente para evitar cualquier tipo de rencilla, pero no se quiso uh -huh. evitar. Bueno, pues nada, pues tenemos montado otra vez el lío uh -huh. y otra vez un lío que no nos lleva a ningún sitio. No sacamos de esto absolutamente claro. nada positivo, claro qué consecuencias va a tener esto porque usted está viendo que la oposición y el equipo de gobierno las relaciones siguen tensándose y algún día pues no sé si se habrán roto después del del viernes usted qué opina porque tienen ustedes pues, ahora no en el pleno del próximo lunes ese debate inicial de los presupuestos tienen a ustedes sobre la mesa un documento muy importante Bueno, pues ya veremos lo que pasa, pero yo le adelanto ya que estoy casi convencido de que la crispación va a seguir, porque de hecho la crispación ha seguido o ha nacido desde el inicio de la legislatura. Yo he intentado, por activa y por pasiva, eh, bajar el nivel de crispación eh, dentro de mis posibilidades. Eh, parece que es imposible y estamos, en lo de siempre, en tacticismo político, una campaña electoral perpetua pero perpetua por parte del Partido Socialista y el Partido Popular. Y bueno, y lo que es lamentable es que los ilicitanos e ilicitanas tengan que ver estas actuaciones de sus representantes municipales y en, de forma triste, evidentemente porque es una situación muy triste, en vez de ver que estamos todos, todos a una, trabajando todos en la misma dirección, por salir de esta pedazo de crisis que tenemos encima. Es que realmente yo no lo concibo, o sea, estoy realmente asombrado. Pues esperemos, esperemos que esa unidad política continúe, no se rompa después de lo ocurrido el pasado viernes. Eduardo García Ontiveros, concejal no escrito del Ayuntamiento del Che, gracias. Muchas gracias. 101.4 tele Elche Radio Marca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 Don't worry, be happy. Zappy, by Cable World. Muy pronto.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 Con Rosmar y Alonso. Un minuto para las 11 en punto. Nosotros eh, ponemos el punto final al programa La Gloridad. Nos despedimos deseándoles que tengan una buena jornada de lunes. Volvemos mañana martes y nos despedimos con la música de Efecto Pasillo Libre. Ya está con ustedes, Rosa Lucas, entre amigos.